Nos vamos a acercar hasta Castejón, donde vamos a hablar con don Rubén Pardo y vamos a hablar del primer torneo Fitobol 3、eh, contra 3 de fútbol que ha estado bueno, viajando por las diferentes localidades y que se acerca al final. Rubén Pardo, bienvenido a la programación de Radio Tuela de Radio y creemos que estamos en lo cierto, se acercan las finales. Hola, buenas tardes. Pues sí, en efecto, ya hemos llegado al final ya. Ya solo nos queda la gran final. Que haremos entre este sábado y este domingo. Vamos a contar un poquillo, pues lo cierto es que has estado en Navarra, has estado también en La Rioja, en un montón de localidades. Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando este torneo que ya hace ya unas cuantas semanas que comenzaba. Sí, pues como os comenté en su día, pues hemos ido a 10 localidades. Hemos estado en Azagra, en Castejón, en a r r e d a en Cintruénigo, en Cortes, en m u c h a n t e en Villafranca, en Funes, en Fitero y en Alfaro. Y hemos estado j u g a n d o d además hemos ampliado una categoría que hemos metido categoría de aspirantes que no estaban en un principio en el programa pero que aspirantes son los nacidos en el 2011 que como había muchos críos a h í p e q u e ñ i c o s que estaban viviendo y, y decidimos hacer una categoría más y ahora pues todos los ganadores de cada categoría pues van van a venir aquí a enfrentarse entre sí en, en la gran final Eh, una gran final, conocemos ya los emparejamientos, ¿nos puedes decir algún、eh, nombre o localidad que se va a enfrentar y las categorías?、Eh, pues categoría teos, el sábado van a jugar las categorías mayores, que son cadete, infantil y alevín, y luego el domingo eh, serán eh, Benjamín, p r e Benjamín y aspirantes, que son los que te he dicho que son la nueva categoría, que se r á n to durante toda la mañana y luego ya por las tardes serán las finales, serán la por la mañana serán las clasificatorias. Y por la tarde ya las, las finales y luego la entrega de trofeos de cada categoría.、Mm. Bueno,、eh, el fondo social también de esta iniciativa, como hablábamos,、eh, Rubén Pardo, que ha estado ahí presente también contra la lucha contra el cáncer. Sí, pues hemos estado ahí haciendo con diferentes hosteleros de las diferentes localidades un p i n c h o solidario y luego también hemos vendido boletos para, para una cesta que r e d i s a r e m o s el día 11 de. el d í a 11 días de l a finales ya llevamos r e c a u d a d o s casi 1800 euros entre las dos cosas y, y nada a ver si, si podemos aumentar un poco más en este fin de semana con qué reflexión te quedas antes de llegar a la final como organizador pues la verdad es que, que muy, muy contento y, y muy feliz además de que haya salido todo bien ya te digo que llevamos mucho tiempo preparándolo l l e vamos desde octubre ahí con esto en mente y, y h a s a l i d o todo perfecto por ahora Espero que termine bien. Claro que sí. Oye, ¿alguna joven provenza que te hayas encontrado y que hayas dicho, este, este chaval o esta chavala, madre mía, qué bien trata el balón de fútbol? Pues hay, pues hay. hay... Vienen con futuro, v i e n e n con futuro. a í、sí, sí. en cada p u e b l o siempre destaca uno, pero queda mucho. Queda mucho por... para que lleguen a, a buen puerto. Y además lo difícil que es y sobre todo que hay que, que pasarlo bien, que muchas veces nos encontramos con. Con impedimentos de una manera muy simple, ¿no? Porque al final、eh, un Messi o un Cristiano Ronaldo sale de, de 10 millones, que al final lo interesante es disfrutar del deporte, hacer buenas amistades y, y centrarnos un poco en lo que estamos hablando, que es en, en hacer deporte. q u Entendemos e que, que no ha habido polémicas, ¿no? Que al final tanto los niños como los papás se han portado bien. Eso es, eso es. No ha habido ningún. A, a un p e c a s i o típico así de, de, de crío, ahora sí, pero va, sin más, muy bien. La verdad es que contento. Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar la cita, horarios y, como ya lo has dicho, por favor, h a z e s un recordatorio, Rubén Pardo. Pues, pues empezamos el sábado con las categorías de cadete que empiezan a las 10 y luego a las 1、eh, y media empezarán los, los pre-Alevine、eh, y, y me he saltado infantil, que empezarán a las 11 y media. Y luego ya、eh, pasamos al domingo y el domingo serían las categorías de Benjamín que empezarán a, a las 10, pero Benjamín 11 y media. Y aspirantes a la, a la una. Y luego, cuando los que ganen pasan ya a las finales, que son por las tardes a partir de las 5 de la tarde. Pues ya lo han oído. Si les apetece acercarse, Castejón. La sede de la final del primer torneo Fitobol 3 contra 3, que se va a desarrollar en Castejón. Muchas gracias por haber estado en la programación de Radio Tuvela Radio. Rubén Pardo, organizador de este torneo, también con ese mensaje solidario y con, ese, bueno,、pues、con esa iniciativa que has querido también destacar a tu padre, que fallecía hace ya unos cuantos años y que también salía desde ahí la iniciativa, y por ello es el motivo por el que lo organizabas. Eso es.、Uh -huh. Y Muchas gracias a vosotros también por haber estado pendiente de nosotros. Y, y nada, y os esperamos a todos aquí en c a s t e l l ó n Gracias Rubén Pardo, que s a l g a muy bien las finales este fin de semana.